Siempre que eh, se arranca mejor un torneo o, o algo importante, ¿no? Que es definitorio, eh, cuando involucra mejor a los mejores equipos, eh, tanto en un playoff o un torneo así corto, los mejores equipos de, de la liga en la primera fase, las máximas son, uno viene con eh, las ganas de, de hacer un buen papel, primero tratar de seguir mostrando el buen nivel que mostró el equipo, lo que le permitió clasificarse, y, y bueno, eh, tratar de mostrar un buen baje y después, eh, obvio que es ganar, y el primer cruce como para que no dé el ...paso a la final y después dejar todo en ese partido. Así que, ya te digo, mañana va a ser un partido durísimo contra Gimnasia. Así que nada, el objetivo del equipo era cuando nos juntamos en pretemporada... ...lo primero era tratar de clasificarse a Super 4. Cuando se logró, eh, ahora es el siguiente paso. Tratar de estar a la altura de, del torneo, de ser competitivos... ...y tratar de dejar el torneo acá en casa. ¿no? Venís de Juan en Gimnasia la última temporada. ¿Por dónde crees que puedan pasar las claves para ganarle a este equipo? Realmente eh, tenemos que, que tratar de manejar nosotros el ritmo del partido. Eh, todos los equipos mejor de, de Gonzalo juegan eh, muy bien al basque, eh, se pasa bien la pelota, buscan siempre mejor el, el mejor tiro posible, le, te hacen eh, pagar eh, una ayuda de más o eh, un error que cometas te lo te lo hacen pagar, tienen. Eh, una media cancha muy, muy buena jugadores internos también que, que tienen su, su rol y lo hacen realmente bien así que, así que nada tiene un jugador que, que, que va a debutar que han hecho un cambio en el juego interior así que realmente hay que estar atentos los 40 minutos, tratar de, de que jueguen incómodos, de que no, no se puedan pasar la pelota eh, que es lo que a lo mejor la característica del equipo de Gonzalo y después nosotros hacer nuestro juego ¿no? tratar de, de defender duro eh, provocar esos errores en el, en el equipo rival y tratar de correr que es donde realmente nos sentimos cómodos jugar a campo abierto y de ahí donde realmente siempre es mejor lo mismo somos un equipo que no es egoísta y nos pasamos la pelota y buscamos siempre el mejor tiro ¿Es fundamental, va a ser fundamental la localidad? ¿Van a ser la Valer o son locales? Sí, eh, realmente yo creo que lo he dicho también a lo mejor cuando me han preguntado, tratar de que no No sea mejor una presión extra, eh, lo que la gente también, eh, las ganas que tiene la gente, el público, que, que es normal también a, a hacerse acá en corrientes en, en nuestra cancha, es normal que haya, que genere una expectativa extra y, y lo sabemos y somos conscientes, tratar de, de, de que esa esa esa expectativa no, no juegue como una presión, sino en contra, sino a favor, ¿no? De, de, de poder en un momento a mejor que el equipo no se encuentre todo bien, que con el, el empuje de la gente podamos mantener un partido y, y esperar nuestro momento. ¿no?